Estamos en el aire, esto es era Libre, como todas las semanas, en el aire aquí desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el país, para toda la red Fargo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que forma parte de esa red que nos lleva a diferentes latitudes de nuestro país, nuestra Argentina. Así que queremos, como siempre, no mandar un muy, muy fuerte abrazo a las radios que forman parte de esa red y que nos repiten semana a semana porque claro tienen la posibilidad también junto con nosotros de disfrutar de las voces los pensamientos el trabajo que se genera adentro de las escuelas en las aulas de la ciudad de buenos aires y para todo el país yo hoy quiero dar las gracias a la gente que me ayuda que este programa salga al aire eh, pablo salvochea que está ahí en la coordinación de piso Néstor Cortés que estuvo también eh, ahí ayudándonos en la preproducción eh, paula y antononia sorezzi ferari soxi ¿Sí? Estuvieron en la producción con los chicos, trabajando en la cuestión pedagógica. Eh, hoy está en la operación técnica Flor Carballo. Muchísimas, Flor. Ahí, muchísimas gracias. Estamos todos medios acelerados porque estamos ahí justito con los tiempos. Pero bueno, chicos, estamos en el aire. Primer grupo de niñas. ¿Sí? Bueno, bienvenidas a ver nombre y apellido de cada uno de ustedes. Eh, bueno, yo soy Ludmila eh, Soledad González No toquemos el micrófono porque hace ruido sino así hablemos como está Y acérquense ustedes que los se escucha bien Yo soy Alicia costas -Flor. Bien, Alicia, bienvenida Yo soy Dayana Mereles También, ¿de qué año son? ¿Qué grado? De sexto, sexto bien. Camila Pizarro Camila, Bueno, empecé a hablar más de cerquita eh. Acerca un poquito la silla, ayúdenla Ahí a que esté más cómoda Compañera, ¿usted? Yo soy Milagros Ailín Navales Bien, bueno, ¿todos estudiantes con qué maestro trabajaron? Hernán Hernán, ¿hernán tiene apellido? Eh, sí, Salinas. Salinas Hernán Salinas, maestro de sexto grado Sí Maestro de lengua, de historia, de matemática De lengua, de lengua, de lengua Y ciencias sociales. sociales Bien, bueno, ¿y qué, qué me van a contar? ¿Qué estuvieron trabajando para hoy? Bueno, eh, primero eh, voy a presentar <coughs> de qué escuela venimos Dale, Nosotras has... venimos de la escuela 21 El distrito 19 Que queda en el barrio Fátima Bien, barrio Fátima Escuela número 21 ¿Qué nombre tiene la escuela? Guillermo José Barros ¿Y quién es Guillermo José de Barros? Un desaparecido Bien, o sea que hay una cuestión ahí de Un reconocimiento, de una persona Sí que ha desaparecido en un momento histórico de la vida Sí ¿Qué más tenemos para decir de la escuela? Eh... No sé. ¿En qué barrio queda? ¿Acerca de qué? ¿Lejos de qué? Queda cerca de la escuela, de la Plaza Fátima. ¿Alguna calle conocida? Villa Soldati. Soldati. decirlo al micrófono directamente, sin miedo. Me, le quiere indicar. No, no, acá estamos conversando, así que a conversar nomás. Villa Soldati, que sí. es el, dentro de lo que es Lugano. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver... Una escuela que se llama Maestro Guillermo José Barros Era un maestro, sí que fue desaparecido eh, Allí en la década del 70 sí, sí, sí Bien, y ustedes han trabajado con Hernán Salinas ¿sí? no era Noelia Luque, que es la profe de informática ah, sí, sí, sí, sí, ¿sí? sí, sí. sí. Bueno, Paula Salvochea y Antonella Ferraria Soletsi Con los que hicieron toda la cuestión de red de este programa de radio Sí. A mí me dijeron que trabajaron mucho con literatura y con algunos textos, ¿es verdad? Sí. sí. ¿Sobre qué trabajaron? Bien, bien. No me cuentes a mí, a mi oído, sino que contara el micrófono. Yo te escucho solamente si me hablas al micrófono. Los conectores, los cuentos policiales, ¿qué otro tipo de cuentos? Novelas ¿Qué? grandes. ¿cómo? Ahora estamos empezando a trabajar con cuentos de terror. Mm, misterio, terror, policiales. Bien, ¿y hoy qué nos trajeron? Y un cuento se llama El carbúnculo azul Y después otro cuento Hecho por Acá está mi al lado Al lado mío, Alicia Que se llama Un robo por amor Ajá, bueno A ver entonces, tenemos la presentación sí De ustedes Ahora de El carbúnculo azul ¿Es así? Azul. ¿Qué es esto? ¿Qué es... sería es eso? Nunca escuché esa palabra eh, Trataría de una piedra muy... Muy preciosa Que eh, Está en el guche de un ganso y Bien, no me mires a mí, mirala a ella Está en el guche de un ganso Que después de morir el ganso Como si fuera que parió A la piedra Que se volvió azul, muy brillante Bien, bueno Vamos a escuchar esa recomendación A ustedes les parece que ese texto hay que leerlo Hay que poder meterse en esa historia sí. Bueno, escuchemos la recomendación Música El carbuncle azul. Lo recomendamos porque tiene mucho misterio. El cuento policial trata sobre el robo de una piedra preciosa. Tiene un detectivo muy conocido llamado Sherlock Holmes y su ayudante Watson. Sherlock Holmes analiza hasta los detalles más mínimos. Léelo, te atrepará de principio a fin. Bien, ¿de quién es este cuento? Eh, Doyle. Bien, Arthur. Conan Doyle. Bien, ¿ustedes lo leyeron? ¿Es muy largo? Sí. Uy, sí, sí. Nos, Uf, nos, nos costó. Uy, no sabes. Nos costó bastante. ¿Por qué costó? Muchas páginas, dividir las tareas. Y resumir, todo eso. Resumir. A ver, ¿estuvieron sí. trabajando resúmenes del texto? Sí, sí. Mucho aparte nos dijeron que, que hagamos 10 oraciones con las cosas más importantes y también dividir las páginas eran como bastantes muchos problemas para trabajar en equipo o sea una una página la otra la otra y así claro. costó mucho. Ahora, cuéntenme, no es necesario que lean, pero sí que me cuenten, si quieren leer, leen. Pero, ¿de qué se trata el cuento? Si ustedes tienen que decirle a alguien, che, léete este cuento porque es importante, lo más importante que pasa es esto, al final no necesariamente esto. ¿Quién me lo cuenta? Sí. Eh, yo, bueno, lo más ¿Cómo? importante es el, la piedra preciosa, Ajá. porque es la cosa que se roban y la cosa que tiene que, que encontrarse. O sea que ahí hay un robo ¿Es un policial o es, es misterio? No, policial, es un policial. ¿Qué características tiene un texto policial? Tiene mucho enigma, misterio O sea, resolver un caso Y más con un detective <coughs> Llamado Sherlock Holmes Que fue grandioso Y o sea Costó mucho y gracias a Hernán Pudimos resolverlo también ¿Y, y alguien resolvió el enigma Antes de que lo cuente el cuento? No Eh, lo resolvimos Nos por Luz Ah, mirá, o sea que ¿Y el resto no? ¿Los Creo. compañeros tenían otras hipótesis? Claro eh, Como Nosotras empezamos a leerlo primero uh -huh. Y eh, Cuando leímos Ya sacamos Quién había robado, dónde estaba El sospechoso Ah, mirá, o sea que se dieron cuenta Ahí rápida de la trama Y mm. hacia dónde iba la historia Sí Buenísimo Aparte de eso Me dijeron que escribieron un cuento ¿Quién la escribió? Sí, ella Alicia. Alicia Alicia Bueno Alicia ¿De qué se trata tu cuento? Mi cuento fue Al micrófono Me estás hablando mi, re lejos Mi cuento fue tratado O sea No de un robo-robo Sino un robo por amor Como diría el título Tratar de una persona Que robó por amor No por robar mal, Con maldad Sino por amor Para conseguir ese amor Que tanto buscaba Bueno, vamos a escuchar entonces esa pequeña introducción... ...que les cuento un poco del cuento que hicieron ustedes. En un atardecer lluvioso, mi jefe Apolio me dijo que me iba a dar un ...de una anciana llamada Rosa, le había robado un libro... Pero no era la primera vez, también le habían robado una llave Me cité con la señora, pero no era la única, que estaba ahí Estaba con ella una niña, que era su nieta, llamada Ángela, y ella me dijo Hola policía, la llave que le robaron a mi abuela es la de una casa abandonada Que era de mi abuelo Andrés, también el libro Es verdad, dijo la abuelita Un rato después, contraté un detective de confianza, una fiel amiga del trabajo, llamada Eugenia Nos encontramos con ella en frente de la casa abandonada y tuvimos que romper la puerta para poder entrar. Revisamos toda la casa. Me llamó la, me llamó la atención una bolsa de basura en medio de un patio vacío. De pronto, Eugenia gritó, ¡Cucaracha, una cucaracha! Yo no sabía que Eugenia le tenía fobia a las cucarachas. Eso me hizo pensar y una hora después se Rosa y le pregunté, ¿Cómo te robaron? Yo salía de mi casa con la llave en mis manos. Quien me robó parecía una mujer. Estaba encapuchada, escondía detrás de un auto. Ella saltó, me robó la llave, corrió rápidamente y desapareció. Lo mismo pasó con el libro. Gritaba, cucaracha, cucaracha. No sé si para distraerme o por miedo a la cucaracha que tengo de mascota en el hombro. Sospeché tanto de Eugenia que finalmente vi que le la casa. Un día vi a una mujer encapuchada que me resultó sospechosa. Me asarqué, la tomé de la mano y le saqué la capucha. Era Eugenia, le dije. Amiga, amiga, confío en vos toda la vida. porque qué hiciste esto? Porque yo amaba a Andrés y quería recordarlo. Pero aquí se hacen las cosas, le dije. ¿Dónde está la llave y el libro? La bolsa <risa> de basura, le dijo llorando. Esperé la patrulla para que se la llevaran a Eugenio. Luego busqué la bolsa de basura, lo había encontrado y se lo devolví a Rosa y a Ángela. Ambas sonrieron por recuperar las pertenencias de Andrés y Andrés. <coughs> luego resolví el caso y ascendí después estamos en Dora Libre estábamos escuchando una producción de realización propia si sí, eh, la autora es eh, Alicia o sea yo... Alicia ah. ¿qué apellido? Acosta Alicia Acosta de la autora ¿quiénes hicieron eh, parte de la grabación? ¿cómo se produjo este audio que escuchamos recién? eh Bueno, yo fui la que gritó Ajá. Lo de la cucaracha Y a mí me encantó el cuento Entonces, Lo grabamos eh, Muchas veces O sea Hasta que salió bien Claro, porque siempre os, o abrían la puerta O se escuchaba un ruido Y era como muy difícil concentrarse para hacerlo Teníamos... O una leía mal Bueno, eso es así Parte de la producción es eh, oh. Probar muchas veces, ¿no? Sí, y también teníamos que buscar un lugar eh, Con sí, un, silencio Sí, claro ¿Y dónde realizaron esa graduación? En el comedor del colegio <risa> ¿Durante el momento de la comida o no? No, no, no eh, eh, Un ratito antes de tomar la merienda Ah, mira ¿Y con quién hicieron ese trabajo? Con la seña de computación eh, Noelia Noelia Luque Sí, sí ¿Y grabaron con micrófonos, con grabadorcito, con no, celular? Con no, con, ¿no? con, computador, con la, la computadora. Con el micrófono que tiene abajo la computadora. Ah, mirá. Bueno, por eso ahí el sonido es agudo, ¿Sí? ¿sí? Bien, bueno. Pero bueno, igual se escuchó y se escuchó bastante bien, ¿eh? Está sí, ahí. sí. ¿Y la producción de sonido ahí hubo algo de música, algunos efectos? ¿De eso quién lo puso? La, la seño. seño. Ah, la Seño estuvo sí, trabajando sí. eso. Bueno chicos, me, me gusta, se nota que estuvieron trabajando, vamos a recordarle a la gente el nombre y apellido de cada uno de ustedes, así la gente sabe quién está haciendo este bloque. Alicia Costa Flor, Lumila Soledad González, Dayana Mereles, Camila Ailén Pizarro, milagros Ailén Dávalos. Como siempre nosotros estamos en Dora Libre queremos saludar a la gente que forma parte de la red Farco en especial a todas las radios ¿sí? esas radios que nos llevan desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país la gente FM Educativa 92.3 de Río Gallegos FM La Nueve de Formosa Capital FM La Posta de Moreno, Provincia de Buenos Aires FM Raíces La Plata, Buenos Aires Radio Comunidad de Villa Lugano, aquí de Ciudad de Buenos Aires Radio Cultura de Santa Fe 94.3 Radio Cultura eh, 94.3.com.ar también tienen ahí la versión online, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Mahuaca, Jujuy, FM Mural, Chipoleti, Río Negro, FM La Chicharra, 88.7 de Goya Corrientes, FM Arraco, 88.9 de Arraco, Provincia de Tucumán, FM El Solsal, 88.9 pero de Zapala, Neuquén, FM... Eh, Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn Radio 103.5 Escuela Técnica Agropecuaria Departamento de la Valle Mendoza y Radio La Dos de Azul Provincia de Buenos Aires Por supuesto a toda la gente que forma parte de esta red y a FM Boedo que nos permite salir al aire desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde el Estudio 88.1, sí, en nuestra versión y también en la versión online que ustedes pueden escuchar uh, allí buscando www.fmboedo.com.ar Y a todos los que quieran formar parte de la red falco haciendo www.farco.org.ar A todos ellos, muchísimas gracias por traernos en este aire. ¿Les quedó algo para decirle? A ver, si ustedes tuvieran que decirle a alguien que esté en, otra, en otro lado escuchándonos, chicos de otra escuela, ¿qué le gustaría decirle en este momento? Que claro, que, que el cuento lean. está muy bueno, que lo lean y que, que lo sigan leyendo aunque sean muchas páginas, porque les puede llegar a gustar. Bien, que hagan el intento, a veces leer cuesta al principio, ¿no? Pero sí. después uno empieza como a disfrutar de la tarea de la lectura, sí, ¿no? Sí, Hay veces que te das fío es re largo, decís así, <risa> pero al final te va a encantar el cuento. Hay que hacer ese intento. Sí. Hay que encontrarse con la literatura. <risa> Chicas, vamos a hacer un pequeño corte, tenemos una tanda comercial, ¿les parece...? Ellas son estudiantes, sí, del sexto grado B De la escuela 21 del 19 Maestro Guillermo José Barros Acaba de empezar la Ligua en una, una nueva versión Estoy como medio trabado, chicos Entiendanme, estoy así como que necesito Un whisky No, un whisky no, un whisky no Un, un vaso de agua, dale Súbeme la radio La radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, traeme al cuarto que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Sube radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, traeme al cuarto que quita el dolor, Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me he dejado en las sombras. Te juro que te pienso hago el mejor intento el tiempo pasa lento y yo me Fins demà! Como programa REC Hora Libre por Farco satelital www.farco.org.ar Estamos en el aire de Hora Libre como siempre Eh, bueno, acabamos de tener ahí algunos cambios en el equipo técnico ¿sí? eh, Antes estaba Flor Carballo ahora está Julián Mayo Gracias Julián por ahí ayudarnos a salir al aire Estamos también con cambio de equipo aquí en el piso Así que quiero que se presenten nombre de cada una de las personas que va a formar parte de este bloque Hola, soy Tati Centurian presentando FMM Bien, les voy a pedir por favor que no toquen el micrófono, sí que le hablen al micrófono Yo soy Aramí Fleitas Hola, soy Milagros Priscila Grajeo Bienvenida Hola, yo soy Ezequiel Pacheco Bien, bueno, son todos estudiantes de sexto grado, ¿sí? Eh, de la escuela, ¿cómo se llamaba la escuela? 21 La escuela 21, maestro Guillermo José Barros Bueno, ¿todos están hace mucho tiempo en la escuela? Sí, ¿Sí? yo del primer grado Yo también sí, ¿Y yo, yo también? Yo no, porque se vino hace una semana ¿Hace una semana? Sí. Y a ver, ¿de dónde venís? De Mendoza, nací en Mendoza Después me quise venir a vivir a Buenos Aires Porque no encontramos casa, así que por eso Mira, y allá estabas viviendo con tu familia Con tu mamá, tu sí. papá, con quién, con tus tíos, con quiénes Con mis tíos ¿Y acá en Buenos Aires? Eh, estoy viviendo solo, con mi mamá ¿Vos con tu mami? Ah, mira, bueno, o sea que esto es un cambio fuerte Sí ¿Cómo van con tu mami acá en Buenos Aires? ¿Cómo nos trata Buenos Aires? Bien ¿Y la escuela? ¿Cómo se siente esto de venir a la escuela? A esta escuela. Eh, bien, eh, tengo muchos amigos y bueno, me estoy bien acá. Venías de Mendoza, me dijiste. Sí. ¿Es igual, es distinto, es diferente, tiene algunas cosas parecidas? ¿Cómo es la...? la... Allá no hay mar, pero acá es mucha ciudad y allá hay como mucho campo y montañas. Mirá, claro. El clima es distinto también, ¿no? Sí. Che, ¿y la escuela? ¿Las actividades que hacen acá son parecidas a las que hacían allí? No, acá hay con muchas materias que no hay allá. ¿Por ejemplo? Acá está tecnología estadio, <coughs> que eso no está allá, y muchas más materias. Mirá vos. Bueno, está bueno lo ¿no, que se vayan sumando entonces ahí a, a la tarea de hacer la escuela y poder avanzar un poco, ¿no? Sexto grado te queda un añito y medio todavía de clase. Sí. Bien. Bueno chicos, a ver ¿Seguimos trabajando con la literatura? ¿Les parece? Algo de la escritura, del texto A ver, ¿qué texto estuvieron trabajando ustedes? Y le van a contar ahora al público ¿Sobre qué de novela? ¿Sobre cuentos? ¿Sobre eh, qué estuvieron trabajando? Sobre cuentos de, de terror Y eh, cuentos policiales Hablame al micrófono Dale, Bien cerca del micrófono no, no muevas el micrófono, muévete vos Eso es, ahí bien cómodos Eso es a ver, un cuen, un cuento que se llama El libro robado. ¿Y de qué se trata? ¿De quién es? ¿Quién quién puede contarnos un poco acerca de este cuento? Y ahora nosotros lo repasamos el cuento y se trata sobre un, una señora que tenía un libro muy importante para ella y se la habían robado. Y un detective lo que la quería ayudar y ahí fue donde se hace el cuento donde el misterio donde tiene que buscar el libro robado. Bien, tenemos una recomendación entonces para la gente. Ustedes la han producido en su escuela. Vamos a escuchar esa recomendación, ¿les parece? Sí. Recomendamos el cuento del libro robado, ya que hay un misterio muy importante. Ustup de Fran no quería que otra persona entré en de yo La historia es protagonizada por Paco Hurtado Paco es el dueño del libro El libro es muy importante porque está autografiado por el autor El dueño llamó a los detectives para resolver el caso No pares de leerlo, te va a atrapar hasta el final Cuentenme ustedes cuando leyeron el texto, lo leyeron solos, con los compañeros, en clases, ¿cómo fue? Lo leímos solo, eh, no solo, tipo que en grupo. Ah, en grupo. Bien, ¿y cuánto tiempo le llevó a leer el cuento? Dos o tres días, por ahí. Algo sí. así. Dos o tres días, o sea que no es un cuento cortito. Tiene sus cuantas hojas. O sea, llevó sí, dos... tiene dos hojas. ¿Y por tanto tiempo llegó tres días porque queríamos ver más de cómo se trataba y entenderlo mejor y los leímos ah, entonces ver. una cosa es leerlo y después lo que se pusieron a hacer es analizarlo ver la estructura, ¿qué cosas encontraron en el cuento? y cuento policial eh, policiales y casos misterios y robos, bueno eso fue lo que encontré yo para lo demás Casos de misterios y robos. ¿Y vos qué más? qué más? ¿Qué otras cosas recuerdan que encontrar en ese cuento? ¿Quiénes son los personajes? cortado el detective... Y alguien más que no me lo acuerdo. ¿Ahí los compañeros se alguno? Mm. <risa> bueno, el texto es un texto de Franco Baccarini. Así se llama el autor, ¿no? Bueno, pero ustedes es un cuento que está bueno Que los chicos puedan leer en cualquier lugar del país Sí, sí están en varias bibliotecas Así que es bueno, está, está accesible te puede leer el cuento eh, Hay algo que se pusieron a hacer Que es a escribir, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vamos a, a escuchar ahora? ¿Qué vamos a... El sueño del ladrón Que lo inventamos nosotros ¿Cómo se llama? ¿El sueño? El sueño del ladrón Y fue inventado por ustedes eh, ¿Hay una sola autora o son varios autores? Ustedes cuatro. A ver, ¿y el nombre de los autores cuál sería entonces? Para mí, Ezequiel, Milagros y Tatiana. Bueno, entonces vamos a escuchar entonces el cuento de producción propia, ¿sí? el sueño del ladrón, contamos el proceso del trabajo, nos dicen acá, que fue así como hicieron la escritura, pero yo primero quiero que lo lean. ¿Les parece? Bien cerquita del micrófono, no toquen el micrófono, acérquense ustedes al micrófono, ¿vamos? ¿Sí? El sueño del ladrón. Había una vez un detective llamado Ezequiel... ...que estaba investigando un caso sobre un robo en una joyería. Abril y Mili, las dueñas, lo habían llamado para que encontrara al ladrón. La única pista con la que contaban era una inscripción en la espalda de su campera que decía pache Ezequiel empezó a re recorrer la zona... De pronto entró a un callejón y vio huellas de zapatillas que dirigían al fondo. Se habían marcado porque la, las pisadas pasaron sobre pinturas frescas. Mientras Ezequiel seguía las huellas, empezaron a aparecer en el suelo collares, pulseras, anillos y al final una bolsa rota. En un momento se escuchó un ruido adentro de un tacho de basura. Ezequiel se acercó para ver lo que era. Que era Lo abre y encuentra a una persona durmiendo. Ve que tenía la misma campera con el nombre que le habían dicho las dueñas. Despacito, se ha, sin hacer ruido, intentó ponerle las esposas, pero el ladrón se despertó y trató de escapar. Por suerte, afuera había muchos policías que lograron detenerlo. El detective, junto a todos... Eh, juntotó a todas las joyas robadas y se las llevó a los dueños a las duñas de las joyerías que que se negaron alegraron al verlas bien bueno ahí tenemos un cuento realizado en grupo cómo fue el proceso de producción quién quien lo escribió primero quién tuvo la idea en, en total el primero le escribió ella como... que es ella Eh, Aramí, Ajá. Y, y ahí empezamos a sumar partes Vimos qué pegaba, cómo, cómo se trataba el cuento Y después empezamos lo a eh, imaginar cosas y ahí lo pusimos Primero lo imaginamos cómo era el cuento y Después lo teníamos que describir uh -huh. Y ahí lo escribimos ¿Y cuánto tiempo llevó ese proceso de escritura colectiva? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Cinco? Un día. dos días 5 un día un día entero? Sí. Ah, estuvieron trabajando igual. Bien, bien, bien, bien. No, un día entero no. Dos horas. mira Bueno, ¿y ese trabajo lo hicieron con el profe? Hernán Salinas. El, sí. Mirá. Buenísimo. Bueno, a ver, estamos viendo que también hay otros docentes. Yo veo ahí una señora que también acompañó. ¿Quién es la que acompañó? Elsa Romero. Romero, ¿qué es que de ustedes? La señora de biblioteca. Está bien, con ella trabajaron, ¿no? Seguro. Sí. sí. ¿Van a buscar libros a la biblioteca? Sí. <risa> Poco. <risa> bueno, chicos, tenemos que escuchar algo de música, así que recuerden el nombre y apellido de cada uno de ustedes. Aramifleitas. Tati Centurión. Milagro Priscila Grajeda. Ezequiel Pacheco. Bueno, son todos estudiantes de la escuela... Sí, número 21, distrito escolar 19 Maestro Guillermo José Barros Sexto grado B Vamos a escuchar algo de música, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Quién me lo anuncia? Para enamorarte de Ciencio Para enamorarte Voy a ser quien llega Primero a tus sueños Y así también dormida Podrás besarte Para enamorarte Fui a cantarte cool song. Para enamorarte Fui a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiera a mí las cuatro sesiones No importa si llueve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 siempre les contamos que estamos en una libre, que este es el programa, sí, el programa de radio que se hace dentro de un programa socioeducativo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el programa Rec, Red Escuela y Comunicación. Nosotros que desde allí, desde el año 2006 y hasta la fecha, estamos saliendo todos los años al aire con lo que se genera, Sí, dentro del trabajo del aula con diferentes estudiantes de la ciudad de buenos aires en este caso con alumnas y alumnos de escuela primaria una escuela primaria que nos trae a los chicos de sexto grado de la escuela 21 distrito escolar 19 maestro guillermo josé barros ahora tenemos un, un, un equipo multitudinario sí así que les voy a pedir que me digan el nombre y apellido de cada uno si sabemos quiénes forman parte de este bloque y me van a contar después de qué vamos a hablar pero ahora el nombre y apellido de cada uno Doctora Rodríguez Leonel Macedo Fernando La Rosa Daniel Velasque José Mamani Ariel, Ariel Camila Cedesux Autano Molinas Bueno, son todos estudiantes de sexto grado Son muchos chicos, así que hay que organizarse acá Para que todos puedan hablar Cuéntenme de que vamos a hablar en esta primera parte sí Que había como dos grupos El grupo 3 había trabajado sobre La historia de vida de una persona ¿De quién? ¿De Pablo? De Sanctis. ¿Quién es Pablo de Sanctis? El autor del libro Lucas Lenz. Bien, que es un autor de una novela, ¿no? Sí, sí. Novela. ¿Y Lucas lens es una novela que ustedes leyeron, leyeron parte? Sí, leímos todo. ¿La leyeron completa? Sí. sí. Mirá que bien. Sí. Bueno, vamos a presentar un poco, a ver, algo de la historia de este personaje y después contamos un poco más acerca de qué sabemos acerca de ello. ¿Les parece? Sí, gracias. Bueno, lo tenemos grabado, así que escuchamos la biografía de Santis ahora. Pablo de Santis nació en Buenos Aires en 1963. El licenciado en Letras Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como periodista y guionista de historieta. Publica varias novelas para adolescentes, entre ellas Desde el ojo del pez La sombra del dinosaurio Enciclopedia En la hoguera Páginas mezcladas Lucas Lenz La mano del emperador Las plantas carnívoras Y el inventor de juegos Estas dos últimas En alfaguara También es autor de novelas para adultos Publicadas en la Argentina Y en España Y traducidas a ocho idiomas Estamos en el aire libre. Bueno, acabamos de escuchar ahí la presentación de Thiago, no, tengo no, Lucas eh, de Santis, eh. Pablo Pablo de Santis y Lucas es la, la novela el nombre del lado. El Lenz. Son muchos nombres juntos, explícame. Sí. A ver. El autor se llama Pablo de Santis. Sí. Sí. Y Lucas... Lucas Lenz es el personaje. Sí. Ah, ahora sí. Lucas Lenz es el personaje. ¿De qué se trata la historia? Se de trata por... de de un chico que de, de muy chiquito le, le encantaba buscar cosas, objetos perdidos Era como un don que le hacía encontrar muy fácil las cosas Dice que algunos niños perdían juguetes grandes, chicos Pero no encontraban ellos Y eh, Lucas Lenz lo buscaba muy fácil Ah, mira Bueno, y en eso, ¿cuál es el conflicto más grande que hay en la novela? Así que decís, uy, esto es más interesante A ver, dale Cuando conoce a Maestro. ¿A quién conoce? A Maestro. ¿Y por qué es un conflicto? ¿Por qué es importante ese hecho? Porque a él lo mandaron a buscar algo y Maestro se interponía entre todas las ocasiones que él iba a tener que buscar, pero él eh, se metía en su historia. Bien. No me miren a mí cuando me van a hablar, porque me miran a mí en vez de mirar al micrófono. Ábrele al micrófono, dale. Dale. Sí, a ver, conoce el maestro y el maestro se mete adentro de su historia de Sigons, así como empieza como a influenciar lo que pasa ahí. ¿Y cuál sería y qué pasa? ¿Cuál cuál es la situación? Porque a Lucas Lenz le encargaron buscar una piedra que se llamaba la piedra negra y que esa piedra, aunque lo pongas en una olla de agua hirviendo, no se calienta, sigue frío. Y maestro trató de contratar a a Lucas Lenz y él se opuso mm, bien, o sea que ahí, y en ese en ese conflicto que él se opuso, ¿qué pasó? y a, ahí Lucas Lenz empezó a investigar y fue a donde era antes, eh, donde se reunían las brujas, que en el libro ahí ya era eh, una tienda que se llamaba Mermeladas Hansel y Gretel mirá ¿Alguno se acuerda de algún detalle más que tenga que ver con las brujas, con las promeladas, con la, la piedra? ¿Algún otro detalle que tenga alguno en la memoria que nos quiera contar a los que no leímos el libro? De Lucas Lenz, dijo que iba a tener una cita con Mirna, y pero maestro secuestra a Mirna. Ajá. Ah, entonces pasan muchas cosas en esa novela. Sí. Bueno, no me cuentan en el final, no quiero el, el, el spoileo. <risa> Pero bueno, a ver, vamos a recomendarle entonces a la gente que lea, ¿sí? Este texto que se llama Lucas Lenz, que es de Pablo de Santis, eh, del Faguara habían dicho, ¿no? Que era la, la versión más conocida, la, la impresión. Chicos, aparte, ¿escribieron un cuento ustedes? Sí. sí. ¿Quiénes escribieron? Eh, eh, Leonel y yo. Bien. Lo van a leer entre varios ahora. Sí. ¿Sí? Quien empieza la lectura se va poniendo el micrófono Así comenzamos a escuchar Y a disfrutar de este cuento que se llama El eh, anillo El anillo brillante, el anillo brillante sí. sí Y después me cuenta como lo hicieron Pero ahora vamos a prestar atención a ese cuento ¿Les parece? Era, un, era una vez en 1985 París, un día de delitos Mi nombre es Walter Y mi compañero Stanley Cuando de repente oscureció Se acercaba una tormenta eléctrica me llamó el dueño del museo y me dijo que robaron un anillo con un diamante grande y brillante. Stanley me llamó y, y me dijo... Ven al museo Stingfugger. Le pregunté, ¿me das la dirección del museo? Claro, es 4141. Le dije, gracias, voy para allá. Cuando llegué al museo fui por Stanley y le dije a qué hora fue el robo. Él me respondió... ...a las 22 y 30, cinco minutos antes de cerrar. ¿Algún sospechoso le pregunté? Sí, un hombre de bufanda roja, un taxista y un vendedor que es chef de un restaurante Tres Estrellas. Bueno, to tomemos las declaraciones de los testigos. Vino un hombre llamado Daniel, dijo que podría ser el dueño del museo desde ese día... Me puse a investigar esa misma noche. Llamamos a los sospechosos por teléfono para que cuenten su versión de la historia. Y los tres me dijeron que eran inocentes. No les creí nada. Me puse a investigar. Pregunté a un señor que había ido al museo. Me dijo que antes de cerrar, el vendedor del restaurante lo sabía Los sabía Eh... Los habían mirado justo a las 22.30 y que el dueño había salido a la misma hora y cerró antes de la hora exacta. Le pedí pistas al señor que me dijo que vivía en la calle 21 42 Fui allá y vi al taxista. Le dije si había hecho algún viaje a las 22.30. Me respondió que sí. Le dije hasta qué calle y dirección. Me dijo avenida Vermont... Y dirección 3422 Fui a la calle Solo vi una única casa pero no vi ninguna dirección Fui a la casa Y entré Vi un anillo con un diamante grande y brillante Llamé a Stanley Y luego llegó a la casa Le pregunté si era el anillo Y me dijo que sí Esperamos escondidos en la casa Cinco minutos después Entró un hombre Lo agarramos y lo interrogamos Dijo que era el dueño del museo Le pregunté si tenía cómplices y fueron dos, el taxista y el vendedor. Volvimos devolvimos el anillo al museo y arrestamos a los tres. Y el crimen terminó. Mi única duda es por qué el auto robo. Esa fue mi única duda. Bien. Interesante, che. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta historia? ¿Cómo cómo la escribieron? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo se organizaron? ¿Quién me cuenta un poco? ¿De quién fue la idea? Eh, fue mía y Leo la escribió Tuya, tu nombre eh, Fernando La Rosa Y Leo se puso a escribirla sí. Y después la pusieron en común, la corrigieron ¿cómo se Sí, la corrigieron corrigimos. La corregimos porque había algunas fallas Había que dejar puntos, comas y todo Bueno, eso como toda escritura Eso es en la vida es sí, así eh. eso. Preguntas, todo, muchas cosas hay que darle. Era un poco difícil pensar Cómo lo haríamos Porque al primero no estábamos de acuerdo Al crear el cuento Después ah. nos pusimos de acuerdo Al crear este cuento El otro se iba a tratar de un misterio Que era muy particular En Lucas Lenz Mira, o sea que También hay una cuestión ahí de tener que trabajar en equipo Que eso no es fácil Sí y sí. ¿Los demás también escribieron cuentos? Más o, menos. más o menos Algunos no, algunos están en proceso Se están animando ¿Todos leen? Sí. sí ¿Y qué fue lo que más les gustó del tiempo Lo que estuvieron leyendo en este tiempo? A mí me gustó los misterios Las enigmas, todo eso me gusta mira ¿y ustedes? A mí lo que más me gustó es trabajar en equipo Ah, mira Es como más divertido Sí a mí lo que me gustó fue que encontraron pistas y problemas. Mira, o sea que te la intriga, te gusta. Ahí cuando tenés que ponerte a pensar a ver por dónde viene la mano, a ver si la pegaste o no. Sí. ¿Y encontraste algún enigma? Eh, más o menos. Más o menos. Entendí un poco. Mira, ¿y ustedes qué fue lo que más les gustó? Mm, trabajar en equipo. Trabajar en grupo y de equipo. Sí. Compañeros, ¿está? No, Mira, ¿Qué fue lo más difícil de este tiempo de trabajar así con historias y esas cosas? Pensar lo que íbamos a escribir. Producir la, la creación propia. Sí. No, estábamos, no estábamos de acuerdo con muchos nombres y un par de cosas. ¿Y, y cómo lograron ponerse de acuerdo? No sé. <risa> todavía no sé. Es más, todavía no están todos de acuerdo. No, sí. Lo hablamos entre todos. Eh, a ellos nos pusimos de acuerdo. Casi todos lo hablamos. Todos tuvieron que conversar y trabajarlo ¿no? sí. El tema del acuerdo sí. no es fácil sí. ¿Y eso lo hacen con el maestro o solos? Algunas veces con el maestro Y otras no bueno. bueno chicos A nosotros ya no nos queda tiempo Así que hay que cerrarlo Yo les voy a pedir que me recuerden el nombre de cada uno de ustedes Nombre y apellido sí. Si la gente sabe quién hizo este bloque Quién se puso a escribir Y todas las lecturas que tuvieron Empecemos por aquí Vamos, nombre y apellido de cada uno Leonel Macedo Fernando la rosa Arturo Molinas Daniel Velasque José Mamani Ariel Pareja Camilo C. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo hasta la semana que viene Vamos a escuchar algo de música Sí, vamos a escuchar eh, El tema de Me Rehuso, ¿es? ¿eh? Me Rehuso, ¿Quién, ¿quién lo hace el tema? Dani Dani Ocean ¿Es así? ¿Se dice? Ponele no lo conozco, la verdad es que ahora me voy, a, me voy, a, voy a ver con qué música me encuentro Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene Cuando volvamos a decir que esto es Hora Libre Chicos, fuerte aplauso para ustedes y felicidades Gracias por estar acá Para todos aquellos amores que Que fueron obligados a ser separados Babilonga Babilonga Para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer los baby no ¿Cómo te gustan, baby?